Con apuro y sin suerte Y usted también Libre, a gracias y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? ¿Eh? Debajo este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito, eh, Para no sentirnos tan solos, ah Como ando tan bien, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted...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 Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos ratito, eh, para no sentirnos tan solos, ah? ¿Por qué no charlamos ratito, eh, para no sentirnos tan solos, eh? Radio la Voz de la Experiencia, ah. transmitiendo desde su estudio número uno en los sótanos ...106,8, 87,8 MHz... 4. ¡Del master. El eco no funciona, no me da tiempo a arreglarlo hoy... Qué ...pero pena. a lo mejor a lo largo del día de mañana... ...me da por, por meterle mano y, y solucionarlo... ...y los teléfonos... ...446, 1341, 448, 1540... ...no hace falta recordarlo mucho, pero se recuerdan, por si acaso... ...a ver, dime... Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Qué hay, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya estoy hablando con Marichu, vamos, yo la primera vez... ...bueno, la segunda... Pues llamé en la época que estaba el chaval este que... No se me acuerdo, ya no está, el que llevaba cosas al cine. Sí, Ricardo. Ricardo, exactamente. El chaval cojonudo y además que tenía un buen saber, como se suele decir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo he intentado llamaros todo el día. Vamos, hemos intentado, porque ya les he dicho llamar... Todo el este? día de hoy lleváis... Ahí... Todo el día, todo el día, vamos. una cosa, mira, somos un colectivo de, de cuatro tíos que Oye, trabajan... Oye, perdona, una cosa, una duda que me asiste. ¿Tú me oyes por el teléfono? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya, ya, vale. ¿Por? Continúa, no sé, porque me parecía que no, pero vamos ¿Por qué? No sé, tú continúa, son cosas cosas técnicas Te estoy viendo por la radio ¿Por el teléfono no? No, no Vale, vale Pero entonces sigue, sigue ¿Sigo? Sí Mira, escucha Entonces, ya lo he contando, explicando el preángulo antes de empezar, ¿no? Eh, sácame la antena, ¿no? Entonces, eh, voy a reiterar que chapó por vosotros, tío. Yo soy un tío Garroza ya de 40 años. Sí. Y que soy de la generación de esta gente que está arriba. Y vamos, que yo no sé cómo tiene la vergüenza de portarse. como pues se están portando y más si me... Que ellos han rendipicado tantas cosas. Que ahora sean peor que los... Bueno, peor, sino igual que los que había. ¿Entiendes? <risa> Joder, es que eso me lo sé de memoria, macho. <risa> vamos. ¿Tú, tú lo recuerdas a la gente, pero... Bueno, bueno. Bueno, te quiero decir que vosotros a vuestro modo, hay cosas que me gustan o que no me gustan, vamos. Pero es, estáis ahí y merecéis la pena estar ahí porque, <coughs> joder, porque estáis, estáis impartiendo una labor de radio, que yo soy de la época de radio, no de televisión, que es comunicación. ¿Entiendes? A vuestra manera... Bueno, esa... pero la televisión es otra cosa, hombre. Bueno, la televisión eso es un bodrio. Vamos, es otra cosa eso. Un bodrio, vamos, en el sentido de que que está parada por registramentos oficiales y eso todo, hasta o que no, vamos, ni las comerciales ni nada, ¿me entiendes? Hay esperanza aquí, pero vamos, a no ser que se monte una cosa como vosotros, vamos, independiente vamos, que no, no, lo dudo, ¿no? ¿En televisión? Sí. Nunca, <risa> <risa> te lo aseguro. Eso es segurísimo, ¿no? Jamás. <risa> bueno, pues entonces, como te explicaba, que somos un colectivo de cuatro tíos, ¿no? Tenemos un estudio de maquetas y tal, vamos. Y yo, me eligieron de portavoz toda la mañana con el dedo, vamos, ahí eligiendo para que, que os llamaran y tal Y, y que ayer cuando se despidió este chaval, ¿quién fue el último que habló ayer? el eh, Miguel Pirulero No sé, uno, no, sí, sí, me parece que era Sí O sea, sentimos como una cierta pena hacia vosotros, ¿no? Pena en el sentido de que, vamos, rabia, a ver se sí me entiende Bueno, ¿no? es que... Impotencia <risa> Hombre ¿Entiendes? <risa> Te diré Claro, claro, no me parece extraño, vamos. Sí, sí. Oye, sí. que no, impotencia en el sentido de que vamos, que, por muchos trámites burocráticos como quieran, joder, joder, pero vamos, bueno, bien, ¿no? ¿Entiendes? A no ser que la masificación de la audiencia se uniera y vamos, y hiciera algo por decir, vamos, nosotros somos jóvenes y jóvenes y vamos, joven me refiero a, a mentalidades, ¿no? Sí. Y, y queremos tener una misera nuestra y una comunicación a nuestra manera y vamos. Siempre salvando respeto y limitando a, a, a que la, las cosas que dices lo dices con, con la suficiente cordura que tú lo dices, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero que me gusta vuestra manera de ser porque es llana, simplemente llana, ¿no? ¿Entiendes? Uh -huh. Pepe. Entendemos, escuchamos. <ríe> Sabalote. Vale. Eh, que otra cosa, el otro día es un poco aficionado al jazz, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo... Yo, yo Ah, tú el otro día, Yo es que no lo soy mucho, vamos Bueno, el otro día me encontré un disco bastante curioso Y además un poco Ya bien tocado, pero pues, tratado humorísticamente ¿no? Y resulta que se llamaba un son, son de aquí de Madrid Se llaman, parece que no se me acuerdo, No sé qué, astro Cuartes Axtron, Quarter, Axtron y, y, y me dio por mirar la carátula de atrás Y hay una dedicatoria a la a Radio de la Experiencia ¿Sí? ¿En sí? Lo final, no lo he visto nunca Radio del váter, vamos si quiero la leo <coughs> Sí, hombre, léelo porque Fue no, lo, no buscar... lo sabía yo eso Espera ese momento sí. Voy a buscar el disco ¿eh? un momentito, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Qué mm. cosas se oyen verdad? ¿Tan curiosas? Bueno, supongo que no tardará mucho En coger el disco <risa> Vete tú a saber, como tenga mil discos Y los tenga descolocados como nosotros <risa> Se puede tirar un huevo <risa> Iremos hablando con el otro, si no, se tarda mucho. ¿Qué estudios más bonitos? Estos? Esto se es acojonante, hombre. Estudios como estos... Es, bueno, es que... Eso, aquí, esto, eso tampoco existe. Eso sí que no, es existe. imposible, o sea... Puede ser que, bueno. que estos estudios los veáis, los podáis ver en, en algún artículo que, que salga por ahí próximamente, que quieren, que quieren hacer, ¿no? Sacaremos estos estudios que son los que... Ver, ¿eh? Sí, sí. Mira, vamos a ver. Mira, el, el grupo se llama... Rudy Armstrong Quarter. Sí. Y bueno, hay una cantidad de dedicatoria y entonces al llegar a este me quedé un poco contraparado. Sí. Espera, espera, espera, un momento, espera. A ver si encuentro. Es que es bastante larga la la dedicatoria. Ah, bueno. Dice. Y se nos ángel de la guarda con su amparo a todos los bares donde pasamos grandes momentos. ¿Qué momentos? Cómo me gusta mi provincia. A la cadena del bate y a la voz de la ferencia por sus mañanas. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Se referirá a la programación de manera. Exactamente. Entonces, sí. vamos, que soy famosísimo, ¿no? Y además hay gente que ya está metida en, en temas de esto. Uh -huh. ¿Entiendes? Muy bien. Bueno, pues, Pepe. Vale, y hasta, hasta los huevos, ¿eh? Hasta pronto. <risa> y que vamos, oye, sí. si la cosa se soluciona, vamos, que lo dudo, vamos, pero eh, tener esperanza, ¿no? Y tenéis una ayuda incondicional mía, eh. Vale, entiendo. Ánimo, hacia arriba y no, no te caigáis, coño. <risa> hasta luego. Adiós. Hasta luego. A ver, este, dime. Yo sí, tú mm. mismo. Pues nada, que, que llevo cuatro años casi escuchando, y que no haya llamado nunca y bueno. Hoy os estrenáis todos, ¿eh? ¿Ya lo, ¿Ya lo ves? Hoy es de estreno la cosa <risa> Más o menos Es que corta mucho esta llamar por la radio No, ¿por qué? Pues no sé Vamos, y... y pues nada, que cuando... Cuando escogimos, vamos, fue mi vieja que estaba... Con Bus la radio y tal, ¿no? Buscando, ¿no? ¿Qué? Buscando que, que oír Sí, más o menos Y nada, encontrar a Juanqui que está hablando de las lefas del Rosestúar y no sé No, no, <risa> <risa> sus temas favoritos sí, qué... ¿Y, qué hizo? ¿y qué dijo tu madre? No, puso cara de alucinación <risa> <risa> ¿será la verdad o será una fantasía sexual mía? <risa> oye, ¿tú qué cinta has puesto? ¿dónde las compras? <risa> no, si es la radio ¡Dios mío, la radio! <risa> pues... había un anuncio por ahí también me contó una vez que, que estaba oyendo esto y... Nada, oía música, oía hablar Y de repente oye el anuncio este de... De las compresas Eso que decía... Eh, si un desconocido te regala no sé qué Y luego decía el anuncio Pues eso es que se te han manchado los pantalones o algo de esto, ¿no? Y, y... dice el tío que estaba pintando así una pared Y que le hizo el rodillo <risa> No daba bien. crédito a sus oídos, ¿no? no. <risa> sí, me imagino que la primera... Es que tú imagínate. La verdad es que lo ha habido gente... Habrá momentos que lo hayan cogido y tal Que, joder, que les haya supuesto que, es, es que imagínate, ahora mismo ya No, pero joder, imagínate hace 5 o 6 años Pues eso De pronto a coger una cosa que dice Tú cabrón, hijo de puta, no sé qué <risa> <risa> Bueno, por poner, por poner Por caso, ¿no? Porque no siempre era eso tampoco Sí, sí y vamos, Yo no sé si es que os hay moderados estos años o, o este... ¿Moderado? No No, simplemente no evolución, cambio, no, no moderación. No, nada, ahora también hay en muchas otras emisoras o incluso sí, sí. en la tele que dicen tacos o que, o que hablan así más de otra manera. ¿eh? Sí que ha cambiado el lenguaje de la radio mucho. Pero básicamente sigue igual. ¿eh? Sí, sigue igual, con, esos, con, con, con ese lenguaje radiofónico y esos modos de hacer que no, sea, que no sé por qué. Ya, pero que no es el lenguaje en sí, sino la manera de decirlo y tal, porque... Sí, no, no era igual que antes. Ni... Antes era peor. Otro tío dice un taco, pero lo dice en otro de otra manera también, ¿no? Bueno, yo creo que hay hay emisoras que siguen como siempre. Hay otras que han... que indudablemente han sido influenciadas por la cadena del Bater, aunque ellos nunca lo van a reconocer, pero vamos, la verdad está donde está, ¿no? Y bueno, pues... algo ha cambiado, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay otras emisoras por ahí que, que han cambiado peor incluso, ¿eh? Porque, vamos, yo... Yo antes por la mañana escuchaba el programa del Luis del Olmo, y tal? Sí, y ahora es que esto publicidad casi. Es Eso no. ha cambiado a peor para ti, pero a mejor para ellos. Bueno, ¿qué ha <risa> <risa> claro, ha cambiado mejor para ellos. Ya la publicidad Bueno, a lo mejor ahora lo ves de otra manera también. Ya la publicidad no se sé la pueden Bueno, sí es posible que lo veas de otra manera. La también. publicidad ¿verdad? todo el mundo dice que es muy bonita, bueno, todos los medios esos, está muy bien, yo es una cosa que no aguanto. Sí, sí, vamos a ver más, es que es No, yo no aguanto, o sea, no aguanto que, o sea, yo no aguantaría estar aquí y tener que meter una cuña, macho. Yo o sea, me no, sería imposible. Yo lo que no entiendo en alguna gente de esta de la radio que se dedica profesionalmente a esto, porque sí, hay gente que vale o que tiene su estilo propio, aunque te pueda gustar o no gustar o tal, ¿no? Pero es que hay gente que yo en realidad no sé de qué tiene la fama, porque en realidad todas las noticias, entrevistas se las busca un equipo de gente. Les oyes hablar y, bueno, les pidas por todos los lados. No tienen siquiera cultura. Y no sé, ¿a qué se debe tanta fama y tanta...? No sé, ¿será porque llevan muchos años o algo de eso, no? Hmm. No sé. ¿No se ha cortado ahí un momento esto? Sí, es que está Pepe, como siempre, aquí, ahí, ah, tocando los botoncitos. Manejando <ríe> sí. los, los aparatos? Pues nada. Pues nada, eso que, que me lleva yo aquí un fla de mucho cuidado cuando... no. No, yo todavía no me he idea, yo no sé ya. Yo ya te digo, yo creo que es que nosotros tampoco. Lo mismo luego nos volvemos pirados y vamos por ahí por la calle con, un, con la mano así como si fuera un micrófono, vete a saber quién. No, no porque los micrófonos de aquí no hay que cogerlos con la mano, que si no esos cantantes, frustrados, ¿será? No, hombre, pero si estás loco ya puestos así a imaginar, no sé. De todas maneras va Somos fuertes, o sea que... No, nah, pero seguro, seguro que ahora después del cierre nos invitan a muchas emisoras por ahí. Y hablamos por otros micrófonos. Bueno, pues... Oye, y claro, Lo que caray, pasa es, no es usted, que yo, usted, que, yo usted, creo que yo sí, creo que si a alguien se le ocurre invitarnos... Puede ser o que nos vayamos nosotros o que o que le echen a él. <risa> <risa> claro, porque si alguien... Sí, tal, tal y como está el patio Porque tú imagínate gloria. que me invitan a mí a hablar en una emisora y me dicen antes... Oye, que, te, que puedes decir esto, pero esto no... <ríe> digo, mira, vete a tomar por el culo O imagínate que digo lo que me da la gana Y que lo que me da la gana No le sienta bien a cierta persona Entonces, dicen, a ver, ¿quién ha invitado ¿Quién ha invitado a esta persona? Tú, venga, fuera, a la calle <ríe> Me imagino, macho Pues sí Joder Bueno, ¿sabes? Y, y joder, macho, lo único Pero es que es acojonante, porque es que Es que de verdad, macho te, te... Hay veces que te presionan de tal manera Que te, que te dan por el culo de tal manera que es que te hacen hasta dudar si eres un delincuente o no, cuando, cuando cuando uno sabe que no lo es, sino que está haciendo un bien y que estás haciendo lo que te da la gana y que simplemente estás utilizando un, una libertad de expresión que dice la Constitución que tienes, ¿no? Y, y, y joder, hasta, hasta te tienen que molestar por eso, joder. Pues, pues sí, vamos, ahí. Vamos, esta es la libertad de expresión. Últimamente, con todas las cosas, vamos, tú puedes decir lo que quieras, pero luego tienes una serie de consecuencias que... Sí, claro, este pues así... Claro. Ya, pues, no voy a libertar más tonta. Eso es como un chiste de Quino, del de Mafalda, que se ve a dos tíos así cachas con dos garrotes y le dicen a un tío «Di lo que quieras, tenemos orden de respetar tus ideas». Y va el, tiz el tío y dice «Pues el gobierno no me gusta y tal y cual». Y, bueno, le pegan una paliza, ¿no? Y dice «Pero si me habías dicho, dice, tenemos orden de respetar tus ideas, no tu persona». <risa> <risa> está, Entonces, bien, está bien el chiste, sí. Bueno, te dejamos que no veas cómo está el teléfono del comité. Estamos aquí llamando con una rapidez con los dedos. Y... Sí, por eso, si ahora cada uno os tiráis un montón, los demás se van a acordar de toda vuestra familia. Sí, me pues, parece. Voy a cortar ya. Vale, tío. Vale. Hasta, lo huevo. Hasta, lo huevo. Hasta luego. <coughs> bueno, dimen. ¿Eh? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí, tío. Ya, y yo aquí. ¿En la cadena de Water, no? Sí, todavía. ¿Qué pasa? Iba a felicitaros, tío, por lo que habéis hecho la primera vez que llamo, ¿no? Sí. Joder, ¿qué pasa? Que todos sois la primera. <risa> Debe ser que los dementes sí. que llaman todos los días tienen la diferencia de dejaros a vosotros, ¿no? Joder, yo qué sé, ¿no? Para un día que me decido... Sí, sí, está bien. Y nada, eso, tío. Un recuerdo a todos los dementes y hasta la polla. Muy bien, hombre. Ha sido breve, sí, señor. Hasta luego. Sí. Oye, macho. Oye, macho, ¿qué, esas, ¿qué pasa? Esas. Sí, muy Oye, bien. Que yo debo ser como algo único, ¿no? Porque, joder, yo llevo yendo como tres meses y ya he llamado cuatro veces, o sea que no hombre, no eres no como algo único. Pero que va, joder, eso es ahora, macho, que ya nos vamos, entonces pues llaman, claro, se animan. Pues menos mal que lo hacen, que si no joder. Es que dicen, me cago en diez, no me puedo yo quedar sin haber hablado por esas antenas. Es que es eso, macho Al que... último que lo consiga, al último de la noche No, pero es que pasa una mismo, cosa, mucha gente que dar un premio Yo me imagino una persona que está en, estás en un programa así hablando y tal Y de pronto le interesa hablar de algo Y empieza a marcar y que no puede, y que no puede, y que no puede Al final dice que le den por culo Claro, ¿no? porque al final cuando va a poder ya se está hablando de otra cosa Y ya no tiene nada que ver Claro, entonces que luego sí. resulta que le, que le dicen por la radio que esto se va a acabar Y dice, me cago en Dios, yo por cojones no, que tengo que hablar por ahí antes de que se acabe <ríe> Y eso es lo que pasa, ¿no? Oye, que es que mira, en el, en el libro de este de Laura al final pone pues una hoja para homologar récords ¿no? Sí Entonces, joder, mandarla, a decir qué votos, habéis recibido no sé cuántas medidas, llamadas, coño, hacerlo, ¿no? Pues no sé, ya veremos Joder, así a menos figuráis en la historia, ¿no? Y que os recuerden mejor que, Bueno, como sí, bien, que sí, le echaron sí, por pues, gilipolleces de canalla es que Sí, sí, sí, hombre, pues no sé, a lo mejor lo hacemos, sí Sí, seguramente habríamos batido el récord en algo Mira, no me extrañaría. En otra tira de Mafalda que también he visto yo, que decía uno... Joder, si es que los periódicos y la televisión se inventan a la mitad de lo que pasa. Y además no cuentan la, además no cuentan la, la mitad de lo que ocurre, pues joder, no existen los periódicos. Pues mm. coño, es ¿eh? ¿verdad? ¿No? Una chorrada. Sin comentarios. No, no, no lo digo porque sea una chorrada, sino que... No, en ya fin, ya yo creo que, bueno, habrá elecciones anticipadas y... Uy, eso es seguro. Eso es seguro. Y no eh. sé, tendrán que, a lo mejor es que están ya preparando el asunto, no sé. Sí, lo que pasa es que muchas veces esta gente toma unas decisiones que no saben lo que hacen. <ríe> Parece a mí que esta vez no sabe lo que están haciendo. Yo lo que le digo es una cosa. Están equivocados, eh.